Esto va de cantar y enfadarme por algo. Buscando realidad para contarla, y engorilarme y tener esa dosis de ira que tanto me gusta y me llena. Que dilata mis venas, desinfla mi pecho y me abre los ojos inquietos, atentos, violentos. Esto va de que aprendo, me enseñas de equivocarme y de hablar las cosas. Se rompieron los moldes y esto no gira con sentido. ¡Y es que siguen siendo ellos! Con las mismas jerarquías que nos siguen dando asco es y que regalan muerte. que nos hacen unirnos en odio porque tiene un sentido porque tiene un sentido Thank、you Abro los ojos y no lo creo. No me reconozco en el mundo que veo. Todos respetables, todos poderosos, a todos t e n t o s o con poder de decisión. Avaricioso egoísta, ese puto conformista que no aparta la vista. Tanto cacique que manda, tantos siglos con papa. A las empresas que matan, comodidades que apagan. ¡Y es que siguen siendo ellos! Con las mismas jerarquías que nos siguen dando asco y que llega a la muerte. Que nos hacen unirnos en odio porque tiene un sentido. ¡No! Porque tiene un sentido